El círculo secreto. A veces envió fantasmas, decía ese niño de la película en sexto sentido. A veces envió fantasmas.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 Eh, con la que se había escrito esa palabra esa fue otra de las cosas que aprendimos y con los japoneses también se ponía a Ricky Gassley sí, sí, sí, ella era fan de Ricky Ashley y era la música que le molaba y, y no había, había que aguantarse, ¿qué le vamos a hacer? Por, y era capaz, es, insistimos no, favor, en de doblar no, no, metales con la mente no. escuchando esto, no sé eh, qué es lo extraño o lo difícil, si sí, escuchar esto o doblar metales con la mente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 A way when the darkness descends, and you told it's the end, you must find a way.